La vuelta el programa de las 6 de la tarde cuando regresas de tus cosas por Rabionauta FM 106.3 invitados entrevistas informes sobre todos los temas que te interesan y toda la actualidad económica, política y social de la región también por supuesto la mejor música ...con Marta Meleán y Pablo Chipola. Hola, buenas tardes. Estamos en A la Vuelta martes, 18 horas, como siempre. Hola, Pablito. Hola, Marta, ¿cómo estás? Bueno, hoy estamos juntos, estamos al juntos? libre, podemos este, tener el programa, bueno, hoy 24 ¿Sí? de agosto. Sí, señor. Eh, estamos, como ya este, vamos a enterarnos por efemérides, pero bueno, ya estamos en la segunda parte ¿Sí? del año. Estamos ¿Y qué vamos a tener hoy? Estamos en frío. Mirá, me contó el pajarito que me cuenta siempre que hay una invitada especial, Silvia Gómez. Silvia Gómez, la maestra, ah, la cantante. Me sopló bien, entonces. ¿Y qué va a cantar? Eh, creo que es la introducción de un tema de Félix Luna. Sí, señor. ¿Y con Ariel Ramírez, es? Sí, así me contó el pajarito. <risa> bueno, vamos a cuidar. la introducción nomás. ¿eh? Sí, sí, la sí, sí. bien, si bien le cortita. le gusta al público, le pedimos bueno, que mande bueno. la, la canción entera, pero es hermoso para escuchar. Además tenemos, bueno, tus relatos de siempre <risa> y, siempre. Y hablemos de los derechos de las mujeres y niñas en afganitar sí, un poquitito sí, vamos a hablar eso porque es un tema que es candente porque ahora por lo que se viene tiene tener una sola dirección que es hacia adelante no eh, recobrar y recuperar el papel que habían tenido antes y que lo perdieron desde hace más de 20 años vamos a alzar la voz por sí, ellos no sí porque vuelto, hacer fuerza, luchar aunque sea ha... sí, sí, van sí. a cortar todos los derechos claro no, además hacer fuerza desde el lugar más pequeñito que sea protestando sí, sí, recuperar el sumando, claro, sumando, sumando para que se tomen medidas concretas, que sí. la ONU deje de sacarse fotos y Exacto, y, y que el actúe un poco más. Porque acá ya no entra una cuestión cultural que haya que respetar, sino que estamos hablando de derechos básicos. De esenciales. derechos básicos, los, las niñas no tienen derecho a ir a, a la escuela, no pueden, a la leer, educación, no, las no mujeres puede ser sola, bueno, ni no pueden reírse no, en la nada, calle, nada, porque provocan. Sí, nada, sí. nada, si no. todos entienden como provocación sí. o o cualquier, bueno, terrible lo que se está viniendo allá así que hacemos nuestro pequeño aporte bueno empezamos por los primeros, Y arranca un, poquito de, un poquito de música cami vamos a actua a la razón que tú a la razón que tú un mois à tes montants très difficiles quelque soit à toi à la petite fille que tu étais à celle que tu es encore souvent à ton passé à tes serres à tes anciens prince charmant à la vie et l'amour à nos nuits à nos jours à l'éternel retour de la chance À l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera Qui sera à la fois toi et moi À moi, à la folie dont tu es la raison À mes colères sans savoir pourquoi un mes silences et à mes trahisons Quelquefois, à moi Autant que j'ai passé à te chercher Aux qualités dont tu te moques bien Aux défauts que je t'ai cachés A mes idées de baladin A la vie, à l'amour A nos nuits, à nos jours à l'éternel retour de la chance A l'enfant qui viendra Qui nous ressemblera Qui sera à la fois toi et moi à nous Aux souvenirs que nous allons nous faire à l'avenir et au présent surtout à la santé de cette vieille tête qui s'en fout à nous à nous espoir et à nos illusions à notre prochain premier rendez-vous à la santé de ces millions d'amoureux qui sont comme nous à toi, a la façó que tu has d'être bé A la façó que tu has d'être a moi A tes mots tendres un peu artificiels Quelquefois A toi A la petite fille que tu étais A celle que tu es encore souvent A ton passé, a tes secrets... A... Diego no conocía la mar. El padre Santiago Eobadec lo llevó a descubrirla. Viajaron al sur. Ella, la mar, estaba más allá de los altos. Médanos esperando cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas. Cumbres de arena después de mucho caminar, la mar estalló ante sus ojos y fue tanta la inseguridad de la mar y tanto su fulgor que niño quedó mudo de hermosura y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su padre, ayúdame a mirar. La, La función, función del, del arte y tu amor. amor. Y vamos al efemérides de hoy, 24 de agosto que es el ducentésimo trigésimo sexto día en el calendario gregoriano y el ducentésimo trigésimo séptimo en los años bisiestos. Quedan 129 días para finalizar el año. Y entre los acontecimientos, en 1572, un día como hoy, en París, la población católica asesina a más de 3.000 hugonotes en la matanza conocida como Matanza de San Bartolomé. En 1940, en Hamburgo, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, entra en servicio el acorazado Bismarck. 1940, en Londres, Inglaterra, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, los nazis bombardean por error un asentamiento civil. Inglaterra responde a la agresión, a la agresión bombardeando Berlín. Es el Día del Águila, conocido como el Día del Águila. En 1944, en la Segunda Guerra Mundial, París es liberada de la ocupación alemana. 24 de agosto de 1944. Recuerden, recordémoslo. 1949 se hace vigente el tratado que establece la OTAN. En 1963, en Venezuela, las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional en Acción Propagandística retienen al famoso futbolista Alfredo Di Stéfano en la operación Julián Grimau, o Julián, Julián Grimau, luego devuelto sano y salvo. 1970, 24 de agosto de 1970, en Bangkok, capital de Tailandia, comienzan los sextos Juegos Asiáticos. En 1991, en U Ucrania se independiza de la Unión Soviética. en 2008 en China se clausuran los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y en la base aérea de Morón, en Sevilla se estrella en el despegue un Eurofighter Typhoon a la velocidad de 300 kilómetros por hora en el cual un piloto resultó ileso pero el otro falleció en 2010. Y después vamos a recordar los cumpleaños, un 24 de agosto de 1868, surgen los primeros tranvías a caballo en Buenos Aires, con pasajeros y también con eh, correspondencia. Un 24 de agosto de 1899 nace Jorge Luis Borges. Y un 24 de agosto de 1933 nace Alberto Olmedo. Terminamos con las efemérides de hoy. Pasamos a un poquito de música, Cami. Gracias. Mamá sabe bien Perdi una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que rió sangre y calme. Tarda en llegar I al final Al final Hay recompensa Más sabe bien Pequeña princesa Cuando regresé Todo quemaba No está mal Sumergirme otra vez Ni temer Que el río sangre calme Se bucea Eh silenciou. Va ven destacar i al final, i al final ha hi recompensa Final. hay recompensa en la zona de promesa la zona de promesas en la zona de Fins Un buen día la alcaldía le encargó un gran caballo para una plaza de la ciudad. Un camión trajo al taller el bloque gigante de granito. El escultor empezó a trabajarlo. Subió a una escalera a golpes de martillo y cincel. Los niños lo miraban hacer. Entonces los niños partieron de vacaciones rumbo a las montañas al mar cuando regresaron el escultor les mostró el caballo terminado y uno de los niños con ojos muy abiertos le preguntó ¿pero cómo sabía que adentro de aquella piedra había un caballo? La historia del arte Eduardo Galeano de la pat i del tra fuegos iguales, hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero arden la vida con tantas ganas, que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca, se enciende. Y ahora, un relato. La cabra del señor Seguén, de Alfonso Dodé. El señor Seguén nunca había tenido alegrías con sus cabras. Las perdía todas del mismo modo. Una buena mañana rompían su cuerda, se iban a la montaña y allá arriba el lobo se las comía. Ni las carillas de su dueño, ni el miedo al lobo, nada las retenía. Eran al parecer cabras independientes que buscaban a toda costa el espacio abierto y la libertad. El bueno del señor Seguén, que no entendía nada del carácter de sus animales, estaba consternado. Se acabó, se decía. Las cabras se aburren en mi casa, no guardaré ni una. Sin embargo, no se desanimó. Después de haber perdido seis cabras de la misma manera, compró una séptima. Aunque esta vez tomó la precaución de coger la jovencita para que se acostumbrara a quedarse en su casa. ¡Qué hermosa la pequeña cabra del señor Seguén! Qué hermosa era con sus ojos dulces, su perilla de suboficial, sus pezuñas negras y brillantes, sus cuernos cebrados y sus largos pelos blancos que le hacían una opalanda. Era casi tan encantadora como la cabrita de Esmeralda. ¿Se acuerdan? La Esmeralda del jorobado en de Notre Dame. Y dócil, cariñosa, dejándose ordeñar sin moverse, sin poner su pie en la escudilla. Un amor de cabrita. El señor Seguén tenía detrás de su casa un cercado rodeado de espinos blancos. Ahí es donde instaló a la nueva inquilina. La ató a una estaca en el lugar más bello del prado, cuidando de dejarle mucha cuerda. Y de vez en cuando iba para ver si estaba bien. La cabra se encontraba muy feliz y pasía la hierba de tan buen grado que el señor Seguén estaba encantado. «Por fin», pensaba el pobre hombre, «he aquí una que no se aburrirá en mi casa». Pero el señor Seguén se equivocaba, su cabra se aburrió. Un día se dijo mirando la montaña, «¡Qué bien se debe estar arriba! ¡Qué placer brincar en los pastizales sin esta maldita cuerda que le desgarra aún al cuello! Está bien para el asno, para el buey, lo de pasar en un cercado, lo de comer pasto en un cercado. A las cabras nos hace falta espacio». Desde ese momento la hierba del cercado le pareció insípida. Le vino el aburrimiento adelgazó su leche se hizo escasa toma lástima verla tirar cada día en su correa la cabeza girada hacia el monte con el hocico abierto haciéndome eh, eh, tristemente me eh. el señor seguín se daba cuenta de que a su cabra le pasaba algo pero no sabía lo que era una mañana tras ordenearla la cabra se volvió y le dijo en su jerga escuche señor seguéen languidez con su casa déjeme ir a la montaña. Oh, Dios mío, tú también gritó el señor Seguen, estupefacto, y de pronto dejó caer su cudilla. Entonces, sentándose en la hierba al lado de la cabra, le dijo, "¿Cómo, Blanchet, quieres dejarme?" "Sí, señor Seguen", respondió la cabra. "¿Acaso te falta hierba aquí?" "No, señor Seguen, a lo mejor estás hasta demasiado corto, ¿quieres que te alargue la cueta?" "No es necesario, señor Seguen. Entonces, ¿qué te falta?" ¿Qué es lo que quieres? Quiero a la montaña. Quiero ir a la montaña, señor Fien. ¿Sí Al lobo. Pero pobrecita. ¿No sabes que está el lobo en la montaña? Al lobo le traen sin cuidado tus cuernos. Me comió cabras sin cuernos, más grande que los tuyos. Ya sabes, por vieja Renaud, o Renaud, que estaba aquí el año pasado, una señora cabra fuerte, brava, como un macho cabrío, Se peleó con el lobo toda la noche y por la mañana el lobo se la comió. Vaya, pobre renauque, no importa, señor Seguén, déjeme ir a la montaña. Santo Dios, dijo el señor seguen, ¿qué les pasa a mis cabras? ¿Otra más que el lobo se me va a comer? Pues no, te salvaré a tu pesar, bribona. Y por miedo a que tirara la cuerda, voy a encerrarte en el establo y te quedarás allí para siempre. Con estas palabras el señor seguen llevó a la cabra a un establo totalmente negro cerró la puerta con dos vueltas. Desgraciadamente había olvidado cerrar la ventana y en cuanto se giró, la pequeña cabrita se escapó. Cuando la cabra blanca llegó a la montaña, fue un encantamiento general. Jamás los viejos abetos habían visto cosa tan hermosa Se la recibió como a una pequeña reina. Los castaños bajaban hasta la tierra para acariciarla. Con la punta de sus ramas, la gente... Las genistas se abrían a su paso y olían tan bien como podían. Toda la montaña le hizo una fiesta. No más cuerda, no más estaca, nada que te impidiera brincar y comer el pasto a gusto. Así que tenía hierba hasta por encima de los cuernos. Y qué hierba sabrosa, fina, entellada, hecha de mil plantas. Era algo bien distinto al césped del cercano. Y las flores grandes campanarios y campánulas azules, digitales de púrpura con largos cálices, todo un bosque de flores salvajes que rebosaban de jugos embriagadores. La cobrita blanca, medio borracha, se revolcaba por ahí, patas para arriba y rodaba a lo largo de los taludes, mezclándose con las hojas caídas y las castañas. Luego, de repente, salía de un brinco sobre sus patas. ¡Hop! otra vez en marcha con la cabeza por delante, cruzando matorrales, zarzales, ahora sobre un pico, ahora en el fondo de un barranco, arriba, abajo, a todos lados. Parecía que había diez cabras del señor Seguén en la montaña. Y es que no lo temía nada Blanchet. Atravesaba de un salto grandes torrentes que las salpicaban al pasar con polvo húmedo y espuma. Después, chorreando entero, iba a tumbarse sobre alguna roca lisa y se dejaba secar por el sol. Una vez adelantándose hasta el borde de una meseta con una flor de citizo entre los dientes, percibió abajo, muy abajo, en la llanura, la casa del señor Seguén con el cercado detrás. Esto la hizo llorar de risa. ¡Qué pequeño es! ¿Cómo pude caber allí dentro? Pobrecita. Al verse tan alta se creía por lo menos tan grande como el mundo. En suma, fue un buen día para la cabra del señor Seguén. Hacia mediodía, corriendo de derecha a izquierda, se topó con un rebaño de rebecos que masticaban una lambrusca de entelladas. Nuestra pequeña corredora con vestido blanco causó sensación. Se dieron el mejor sitio, se tomó a la lambrusca y todos sus caballeros fueron muy galantes. Parece ser un joven con pelaje negro, un animal joven, como un cabrito. Tuvo la buena fortuna de gustarle a Blanchet. Los dos enamorados se extravieron en el bosque una hora o dos. Y si quieres saber lo que se dijeron, pregúntale a los manantiales que corren invisibles entre el mundo. De repente el viento se empiega. La montaña se tornó violeta. Era la noche. Ya, dijo la pequeña cabra, y se paró muy asombrada. Abajo los campos estaban inundados de bruma. El cercado del señor Seguet desaparecía entre la niebla. Y de la casita ya no se veía más que el tejado con un poco de humo. Escuchó los cascabeles de un rebaño que volvía y sintió una gran tristeza en el alma. Un gavilán que volaba, la rozó con sus alas al pasar, se estremeció. Luego resonó un aullido en la montaña. ¡Oh! ¡Oh! ¿Es un lobo? En todo el día, la loca no había pensado en él. Al mismo tiempo, una trompa sonó muy lejos en el valle. Era el bueno el señor Seguén quien intentaba un último esfuerzo. ¡Oh! ¡Oh! hacía el lobo. ¡Vuelve! ¡Vuelve! gritaba el señor Seguén con la trompa. Tanché tuvo ganas de volver, pero recordando la estaca, la cuerda, el seto del cercado, pensó que ahora ya no podría hacerse a esa vida y que más valía quedarse. La trompa del señor Seguén dejó de sonar. La cabra oyó detrás de ella un ruido de hojas. Se volvió y vio en la sombra dos orejas cortas, totalmente rectas, con dos ojos que reducían. Era el lobo, enorme, inmóvil, sentado en su gran trasero. Estaba ahí mirando a la pequeña cabra blanca, saboreando la de antemano. Como sabía bien que se la comería, el lobo no se apreció. Únicamente cuando se dio la vuelta se echó a rey comandar, la pequeña cabra del señor Seguén, y pasó su gruisa lengua roja sobre sus morros de rey. Blanchet se sintió perdida por un momento recordando la historia de la vieja Renault que se había peleado toda la noche para acabar comida por la mañana. Se dijo que más valdría dejarse comer enseguida, luego cambiando la opinión se puso guardia, cabeza baja. Corro adelante como la brava cabra del señor Seguén Que era No es que tuviera la esperanza de matar al lobo Las cabras no matan a los lobos Sino tan solo para ver si podía aguantar Tanto tiempo como que no Luego el monstruo avanzó Y los cornecitos entraron en lanza Ah, la valiente cabra Cómo se defendía más de diez veces, no miento Fue al lobo a retroceder Para retomar aliento Durante estas treguas de un minuto la golosa recogía prisa aún alguna brisna de su querida hierba. Luego regresaba al combate masticando aún con boca llena. Esto duró toda la noche. De vez en cuando la cabra del señor Segué miraba las estrellas bailar en el cielo claro y se decía ¡Ay! Mientras resista hasta el alba, una tras otra las estrellas se apagaron. Blanchet redobló sus cornadas, el lobo sus mordiscos. Una luz pálida apareció en el horizonte. El canto del gallo subió desde una granja. Por fin, dijo el pobre animal que tan solo esperaba el día para morir y se tombó en el suelo con su bella piel blanca toda manchada de sangre. Entonces el lobo se lanzó sobre la pequeña caja y se la comió. La historia que han oído no es un cuento de mi invención. Si alguna vez venís a Provenza, nuestros granjeros os hablarán a menudo de la cabra de Muesi Seguin, que se batió toda la noche con un lobo. Y después el lobo se la comió. Alfonso Dodé. Colondrinas de un solo verano Con ansias constantes de cielos lejanos Alma criolla, errante y viajera Querer detenerla es una quimera Colondrinas con fiebre en las alas Peregrinas, borrachas de emoción, siempre sueña con otros caminos la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio La golondrina un día su vuelo detendrá No habrá nube en tus ojos te vagas lejanías Y en tus brazos amantes su nido construirá Su anhelo de distancias se aquietará en tu voz con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criojita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver. Florece una estela azul de cantares y al conjuro de nuevos paisajes suena intensamente tu claro cordaje en tu eterno sembrar de armonías tierras lejanas debieron pasar a Otras lunas siguieron tus huellas Tu solo destino es siempre volar Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio golondrina un día su vuelo detendrá No habrá nube en tus ojos de vagas lejanías Y en tus brazos amantes su nido construirá Su anhelo de distancias se aquietará en tu boca Con la dulce fragancia de tu viejo querer Chollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver. Chuang Tzu soñó que era una mariposa. Al despertar, ignoraba si era Tzu que había soñado que era una mariposa o si era una mariposa que estaba soñando a Tzu. Del libro de Chuang Tzu, Sueño de una Mariposa. Bueno, vamos a arrancar con la actualidad, Pablito. Sí, Marta, vamos a hablar un poco de cosas que están pasando en el mundo, en nuestro país. Eh, bueno, algo hablamos al comienzo sobre Afganistán y esta situación tremenda que se está viviendo con la, la pérdida de derechos de las mujeres que venían, venían sí, ganando. Sí. Venían ganando, sí. sí, pero hace como más de 20 años que lo han perdido. Eh. Y, a, y ahora y vuelven los talibanes sí. y bueno el régimen es sí, muy sí. estricto y muy, muy, estricto, muy terrible muy hacia, hacia la mujer. La pérdida de derechos es, es inminente. Si no interviene la ONU si, si como decíamos también si la ONU está pintado o va a salir a... la pérdida de derechos ya está instaurada sí, sí. y a partir de las niñas ya, sí, sí. sí ni sí, colegio sí. ni educación ni nada no, y ni tampoco vestimenta siempre... llamativas ni nada que tenga que ver con con este la atracción en la calle y siempre a la, sometidas a sometidas al lo sí, sí, sí, sí, sí. una cuestión terrible que esperemos se pueda revertir porque acá como decíamos al principio Sobrepasa la idea de respetar las pautas culturales de un pueblo Porque sí. estamos hablando de, de, de un daño irreparable a los derechos de las personas, de las mujeres en este caso Claro, la educación Exactamente, sí, sí, para, para dejarlas sometidas del todo ¿no? Totalmente, claro, claro sí Pero bueno, eh, no es lo único que está pasando en el mundo Hay otras noticias, por ejemplo, en, en España ya no será necesario hacer la cuarentena cuando uno viaja solo hay que presentaron un, un certificado de que Dile hay la vacuna, la vacuna dos, dos semanas antes y sí, la que no siguen incluyendo como que no están aceptando es la es la Sputnik. Sí se están aceptando las de Estados Unidos, Janssen, Johnson Johnson, AstraZeneca, Moderna y y Sinovac y Sinopharm de China, bueno, unas cuantas, pero no no se está aceptando la la Sputnik. Habría que ver si hay alguna posibilidad, alguna medida, seguramente hay un interés económico y un duelo de laboratorio que estoy viviendo. Seguramente, pero es algo muy serio porque sí. el, hay mucha gente que ya va con una de las dos dos con el funding. Exacto. O ha hecho la, la combinación claro. y todo y bueno, está garantizada la, el éxito de la vacuna, pero hay algún interés que hace que España no la acepte todavía como certificado de Ahora una pregunta, buena salud. España como entrada a Europa, pero si vos entras por Francia o vas habría a Inglaterra, habría que ver, habría que dar ¿no? pasaportes claro, después. Explicar. Pero bueno, esas son otras de las cuestiones internacionales. En el ámbito local tenemos algo muy importante, un tema que no tanto el año pasado, sino el anterior estuvimos hablando y, y el anterior también, 2018, que es el de los casos de extorsión para para inventar causas. A ver eso, profundiza un poquito, sí, Pablito, ¿qué eh, pasa? Sí, recordemos al fiscal Stornelli que fue declarado rebelde de la justicia, que nunca se presentó a declarar en, en siete oportunidades que fue convocado y eh, manejaba una red de, de extorsión a decíamos extorsionelli en broma eh, a políticos y empresarios para obligarlos a declarar en contra de algún algún miembro del, del gobierno anterior al de cambiemos y bueno lo que han, este, lo que se ha empezado a detectar a través de un empresario que grabó a este falso abogado Marcelo dalessio, Eh, lo pudo llevar a la justicia lo condenaron a cuatro años por intento de soborno. No se pudo comprobar el soborno, sino el intento de soborno al solicitarle dinero eh, a, a cambio de no inventarle una causa. No, ya, no, no. ¿no? ¿A no, ¿A cuatro años caso? lo condenaron? De... Sí, una condena a cuatro años. En la primera probablemente se pueda establecer más adelante a otros a otro, a otras personas, otra persona sí. pero bueno, no esta es la primera causa concreta que se ha determinado el juzgado el, el tribunal número 2 el oral número 2 inhabilitación eh, de ejercicio no, de... pero él no era es abogado bien, así que bien, no claro. es un... entonces lo que se decidió es una pena de 4 años para Marcelo D'Alessio y habría que ver si se produce un efecto dominó y caen para, ¿para quienes, claro porque acá intervenían jueces corruptos el propio fiscal Stornelli, que era... Pero, por era, supuesto, ¿cuánto cuánto tiempo llevan? De causa, más o menos esos otros cuatro años, pero ¿Ves? son causas de, creadas a principios de 2016. Apenas la Convención de Gobierno de Camimo, fue la estrategia de tratar de meter preso de tener lejos de, del, del poder y de la y de la política a funcionarios o exfuncionarios del gobierno de, de Cristina Fernández de Kirchner. Y, bueno, la estrategia era inventar causas Y bueno alguien pudo llevar a la justicia a, a uno de estos extorsionadores? No, está buenísimo ¿Sí, sí? Sí, sí, sí, porque sí. se compró que esa habladuría no. que inventaban no, causa no. ni nada sino que era concreto y además con extorsión para obtener dinero a cambio de no inventarle y asociarle la, la carrera bueno, a, un, a una puede ser un político en este caso fue un, un empresario sí que fue este que lo quiso extorsionar y no se pudo no se pudo lograr. Bueno, eh, Marta, esto que llamamos pensá hablar, pensamos hablar una cosa y, y terminás hablando de otra. De otra. Eh, bueno, derivamos en otras cosas, pero siempre hablamos del coronavirus, sigue habiendo eh, muchos fallecidos, no son los números de, de hace unos meses, por suerte, pero tenemos más de 200 por día, un número alto, tenemos eh, casi 40 millones de dosis de vacunas aplicadas, como contrapartida a esto y como cierta tranquilidad que nos da ante el avance de la variante que está causando estragos en, en otras partes del mundo, eh, concretamente la variante Delta, sí eh, pero bueno, eh, con la, la triste noticia en el fondo de que falleció el, el paciente cero, el primer caso que, que introdujo la variante Delta en la Argentina, en Córdoba, que recordemos por su irresponsabilidad no, no respetó los días que había que... Eh, hacer de, de, de cuarentena estricta y contagió a 35 personas en una reunión que tampoco debía haber una reunión de tanta gente y no hubiese no, nada no, o sea, eh, sí. pero bueno, falleció ese primer paciente cero de, de la variante delta en, en nuestro país así que bueno, vamos cerrando vamos cerrando, que hay mucha información, que mucha información sí. eh, mucho, además muchos relatos además, para escuchar por suerte bueno, vamos a una pausa, una pausa. música Camila, un beso clase y después de una cosa en otra el señor Hamel llegó a hablarnos de la lengua francés diciendo que era la lengua más hermosa del mundo la más clara la más sólida que era preciso guardarla entre nosotros y no olvidarla nunca porque cuando un pueblo cae en la esclavitud si conserva bien la lengua propia es como si tuviera la llave de la prisión después cogió una gramática y nos leyó la lección Yo estaba asombrado de ver cómo lo comprendía. Todo lo que decía me pareció fácil, facilísimo. ¿Acaso fuera que nunca había escuchado con tanta atención y que tampoco él había puesto tanta paciencia en sus explicaciones? Se diría que el pobre quería infundirnos todo su saber antes de marcharse y nos lo quería meter de golpe en la cabeza. Aquella mañana me había retrasado más de la cuenta en ir a la escuela. Me temía que una buena reprimenda porque además el señor Hamel nos había anunciado que preguntaría a los participios y yo no sabía ni una jota. No me faltaron ganas de hacer novillos y largarme a través de los campos. Hacía un tiempo tan hermoso, tan claro, se oía a los mirlos silbar en la linde del bosque y en el prado riper, tras el aserradero, a los prusianos que hacían el ejercicio. Todo esto me atraía mucho más que la regla del participio. Pero supe resistir la tentación y corría apresuradamente hacia la escuela. Al pasar por delante de la alcaldía, vi una porción de gente parada frente al tablón de anuncios. Por él nos venían desde hacía dos años todas las malas noticias. Las batallas perdidas, las requisiciones, las órdenes de la comandatura. Sin pararme, me preguntaba para mis adentros qué es lo que todavía puede ocurrir. Entonces, al verme atravesar la plaza a la carrera... El herrero Watcher, que estaba con su aprendiz leyendo el bando, me gritó, «No te molestes tanto, muchacho, todavía llegas a la escuela bastante a tiempo». Me pareció que me hablaba con Sorna, y entré sin aliento en el patio de la escuela. De ordinario, al comenzar la clase, se levantaba un gran alboroto que se oía hasta en la calle, los pupitres que abríamos y cerrábamos, las lecciones que repetíamos a voces todo un tiempo, tapándonos los oídos para aprenderlas mejor, y la ancha palmeta del maestro que golpeaba la mesa, silencio, un poco de silencio. Yo cantaba con este jaleo para deslizarme en mi banco sin ser visto. Precisamente aquel día todo estaba tan tranquilo como la mañana de un domingo. Por la ventana abierta veía a mis compañeros alineados en sus sitios, y el señor Hamel que pasaba y repasaba con su terrible palmeta bajo el brazo. No hubo más solución que abrir la puerta y entrar en medio de aquel inmenso silencio. No les digo si estaría avergonzado, ni el pánico que tendría. Pues bien, no. El señor Hamel me miró sin cólera y me dijo dulcemente, siéntate pronto, hijo mío, íbamos a comenzar sin ti. Me monté sobre el banco y enseguida me senté al pupitre. Fue entonces cuando, algo recobrado a mi pavor, eché de ver que el maestro se había puesto su hermosa levita verde su chorrera rizada y el gorro bordado de seda negra que solo sacaba los días de inspección o de distribución de premios. Además, la clase entera tenía un no sabía qué extraordinario, solemne, pero lo que me sorprendió más fue ver en el fondo de la sala, en los bancos que solían quedar desiertos, unos cuantos viejos sentados, silenciosos como nosotros. El anciano Heusser, el antiguo alcalde, el cartero viejo y otros cuantos. Todos ellos parecían tristes y Heuser había llevado un silabario, roído por los bordes que sostenía abierto en las rodillas, con las gruesas gafas entre las páginas. Mientras yo hacía estas extrañas observaciones, el señor Hamel se había subido a su tribuna y con la misma voz grave y dulce con que me había recibido nos dijo «Hijos míos, es el último día que les doy clase». Ha llegado de Berlín la orden de que no se enseñe más que el alemán en las escuelas de Alsacia y Lorena. El maestro nuevo llega mañana. Hoy es nuestra última lección de francés. Le suplico que pongan toda su atención. Estas cuatro palabras me trastornaron por completo. Miserables. Esto los nos preparaban con el bando de la alcaldía. Mi última lección de francés y yo que apenas sabía escribir, entonces ya no lo aprendería nunca, no pasaría de ahí, como me reprochaba a mí mismo el tiempo perdido, los novillos que había hecho para ir a nidos o a patinar sobre el zar, mis libros que hacía poco me aburrían tanto y tanto y me pesaban en la mano, mi gramática, mi historia sagrada, ahora me parecían viejos amigos de quienes me costaría mucho trabajo separarme lo mismo que el señor Jaime, La idea de que iba a marcharse, de que ya no lo vería más, me hacía olvidar los castigos y los palmetazos. Pobre hombre. Se había puesto su traje bueno de los domingos en honor a la última clase. Ahora ya comprendía también por qué estos viejos del pueblo habían venido a sentarse en la última de la sala. Parecía que sentían no haber venido más a menudo. Era también una manera de dar las gracias al maestro por sus 40 años de buenos servicios de ofrecer sus respetos a la patria que se marchaba con él estaba en este punto de mis reflexiones cuando oí que el maestro me llamaba me había llegado el turno ¿qué no habría dado yo por poder decir de un tirón aquella terrible regla del participio muy alto, muy claro sin una sola falta pero a las primeras palabras me embrollé y allí me quedé, de pie balanceándome en el banco con el corazón en un puño y sin atreverme a levantar la cabeza el señor Hamel me iba diciendo, «No te riño, pobrecito, bastante castigado estás. Pero mira, las cosas son así. Todos los días nos decimos, «Va, tengo tiempo, ya estudiaré mañana». Y luego, «Aquí tienes lo que pasa». ¡Ay! Esta ha sido la gran desgracia de nuestra Alsacia, dejar siempre su instrucción para mañana. Ahora esa gente tiene derecho a decirnos, «¿Pero cómo?» pretenden ser franceses y no saben hablar su lengua de todo ello tú no tienes mucha culpa todos nosotros tenemos muchas cosas que echarnos en cara a sus padres no les ha importado gran cosa verlos instruidos les parecía mejor mandarlos a trabajar la tierra o a las fábricas para reunir unos cuantos céntimos más y yo mismo no tengo algo que reprocharme también no les hacía muchas veces regar mi jardín en vez de estudiar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 Pasamos a la escritura. El maestro nos había preparado modelos nuevos sobre los que había escrito con una hermosa letra redonda. Francia, Alsacia, Francia, Alsacia. Parecían banderitas que ondeaban por toda la clase, colgadas como de un mástil sobre nuestros pupitres. Era de ver cómo nos aplicábamos todos. ¡Qué silencio! No se oía más que el rasgar de las plumas sobre el papel. Por la ventana... Entraron zumbando unos abejorros. Nadie paró en ellos, ni siquiera los pequeñuelos, que no levantaban la cabeza, trazando sus palotes con tanta afición como si fueran franceses también. Sobre el tejado de la escuela las palomas se arrullaban dulcemente. Al oírlas me preguntaba, ¿las obligarán también a aprender el alemán? Y de vez en cuando levantaban los ojos de mi plana y veía al señor Hammel inmóvil en su silla, mirando fijamente los objetos a su alrededor como si quisiera llevarse en la mirada toda su escuela figúrense, desde hacía 40 años estaba allí, en el mismo sitio, con el patio enfrente y la clase siempre parecida solo los bancos, los pupitres se habían lustrado, brunidos por el uso, los nogales del patio habían crecido y la enredadera plantada por su mano festoneaba las ventanas y subía hasta las tejas qué tortura debía ser para aquel pobre hombre dejar todas esas cosas y oír a su hermana que trajinaba en el piso de encima haciendo las maletas porque debían partir al día siguiente irse de su tierra para siempre sin embargo aún tuvo ánimos para darnos la clase de cabo a rabo después de la escritura dimos la lección de historia más tarde los más pequeños cantaron juntos el ba, be, bi, bo, bu allá en lo último de la sala el viejo Hoiser se había puesto los espejuelos y con la cartilla abierta deletreaba coro con ellos se veía que también él se aplicaba su voz temblaba de emoción era tan gracioso oírlo que teníamos ganas de reír y llorar a la vez ay siempre me acordaré de esta última clase en esto el reloj de la iglesia dio las 12 después sonó el ángel en el mismo momento, los sonidos de las trompetas de los prusianos que volvían de la instrucción estallaron bajo las ventanas. El señor Hamel se levantó de su asiento completamente demudado. Nunca me había parecido tan grande. Hijos míos, dijo, hijos míos, yo, yo. Pero algo lo ahogaba y no pudo terminar la frase. Entonces se volvió hacia la pizarra. Cogió la tiza y calcando con todas sus fuerzas, escribió en trazos tan gruesos como pudo. ¡Viva la Francia! Y allí se quedó, la cabeza apoyada contra la pared y sin hablar nos hacía con la mano señas que querían decir. ¡Se ha acabado! salga salga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 pero arde en la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear y quien se acerca se enciende. Nos despedimos entonces pablito llegamos sí, sí. al final vamos llegando hoy escuchamos bueno varios relatos muy muy lindos escuchamos esa hermosa voz que vino de lejos eh, y bueno reflexionamos también un poco acerca de la realidad las cosas que, que están pasando y eh, Y bueno, la realidad local también, eh, así que bueno, eh, tenemos que ir cerrando, pero nos vamos a despedir con lo que nos gusta aquí. lo que nos gusta, con el fondo de las voces y los ruidos, porque estamos... Eh, estamos en aire, aire libre hoy, desde, transmitiendo del Estadio de, de Estudiantes, de, de, Estudiantes la de la Plata. Eh, pero bueno, una, una jornada Una particular. jornada diferente. Vamos con el cierre. Que todo lo bueno te siga. Te encuentre, te abrace y se quede contigo y que el resto pase de largo. Hasta el martes. No se olviden de nosotros. Eso, no se olviden. Hasta el martes.